La cultura es la verdad. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a La Otra Educación. Este es un programa de radio especializado en temas educativos y yo soy Eric Juárez, periodista especializado en la materia y hoy vamos a platicar un montón de cosas en cuanto al tema educativo, a los que nos interesan a todas y todos. Te doy la bienvenida, te recuerdo que estamos a través de 97.3 FM o en línea en la página lavoladora.org Para todo el mundo. Recuerda buscarnos también en las redes sociales como La Voladora Radio y busca también las redes sociales de La Otra Educación y busca también, por favor, las redes sociales de Erick Oales Pineda para que continuemos por ahí el debate educativo. Hoy platicaremos con Carlos Ornelas, quien nos presenta un eh, interesante libro que acaban de publicar, eh, el cual lleva por título Política Educativa en América Latina, Reformas, Resistencia y Persistencia que eh, bueno se pues es editado por siglo 21 donde eh, diversos autores hacen un análisis muy profundo y muy pertinente sobre las diversas políticas educativas que eh, pues han sucedido en diversos países latinoamericanos también tendremos las noticias más importantes de la secretaría de educación pública este moctezuma se va a la embajada de México en Estados Unidos y eh, delfina Gómez pues ya toma Eh, por completo, las riendas de la Secretaría de Educación Pública, donde han habido cambios, eh, otros cambios, eh, aparte de los titulares, eh, algunos subsecretarios y eh, nuevos funcionarios en dependencias eh, que eh, están ligadas a la Secretaría de Educación Pública, como con Iconalitej. Y bueno, eh, también tendremos el análisis de las universidades, que está sucediendo en el ámbito superior, y otras noticias en la materia que nos importan, a todas y todos y como cada lunes por supuesto pues comenzamos con una canción y hoy andamos en mucho rock también como las semanas pasadas esto es el Trisol in my mind y con esto comenzamos la otra educación Pues aquí tenemos esta canción del true de mind o el tri, con el Alex lora y la canción se llama so usted primero una canción pues ya vieja y que eh, pues se ha convertido ya en los clásicos del rock nacional. Eh, muchas gracias por, por acompañarnos aquí en La Otra Educación. Te recuerdo que estamos a través de 97.3 FM o en línea en lavoladora.org. Si te quieres poner en contacto con nosotros, busca las redes sociales de La Voladora Radio o de La Otra Educación o teléfono te dejo el teléfono de el WhatsApp de la, de la estación. Es el 597-978-5252. Ese es el teléfono de la camina de la cabina perdón o si eh, nos quieres mandar un correo también es el mail eh, mail la voladora puntoorg o visitarnos en nuestra página elaboradora punto oje donde eh, pues tendremos y tenemos los diferentes artículos entrevistas podcast y eh, programas atrasados toda la parrilla de la programación etcétera entonces te esperamos ahí en la página y bueno ya entrando en materia educativa les platico que pues hay cambios en la secretaría de educación pública marta hernández moreno es bueno será la nueva secretaria de educación básica la subsecretaria de educación básica a través de sus redes sociales el, sub el subsecretario de educación básica marcos bucio señaló que dejará la dependencia y en su lugar dejará a la maestra belda hernández moreno y eh, ella eh, bueno pues eh, se desempeñó como directora de diseño curricular y acreditación en la universidad metropolitana de monterrey es maestra de ciencias de la educación por el instituto de estudios universitarios y doctorante en educación por la misma educación edu institución perdón fue docente en las áreas de educación económico administrativo e integración por de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Y bueno, a partir de este lunes, 15 de febrero, es que toma posesión esta subsecretaria. También, bueno, pues ya eh, Esteban Moctezuma Barragán deja la Secretaría de Educación Pública y se va de lleno a la Embajada de México en Estados Unidos. Y bueno, queda en su lugar, como ya lo veníamos previendo y como lo veníamos platicando desde hace varios días, pues la maestra Delfina Gómez, quien bueno pues está haciendo diversos cambios al interior de esta dependencia, donde además eh, recientemente, eh, por instrucciones del presidente López Obrador, eh pues rindieron protesta como titular de la Coordinación de Becas, la Coordinación Nacional de Becas, perdón, para el Bienestar Benito Juárez, Abraham Vázquez Piceno y Gabriel Cámara Cervera él como director general del Consejo Nacional de Fomento Educativo. En un acto realizado en el Salón Nishizawa, en la sede de la Secretaría de Educación Pública, Stan Moctezuma, acompañado de Delfina Gómez y del titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la sep Oscar Flores Jiménez, pues afirmó que las becas para el bienestar Benito Juárez son un programa muy importante para introducir equidad en el sistema educativo. Abundó que este programa representa un gran apoyo para que niñas, niños y adolescentes y jóvenes puedan mantenerse tenerse en la escuela y lo utilicen en lo que requieran por lo que es un componente muy significativo principalmente en educación media superior donde se registra el mayor abandono de todos los niveles eh, y bueno también sobre el CONAFE eh, y al tomarle protesta al gran Gabriel Cámara quien tiene una trayectoria pues muy importante pues Esteban Moctezuma Barragán señaló que esta institución próximamente cumplirá 50 años de expandir los aprendizajes y saberes en las comunidades más marginadas del país y de generar equidad educativa en las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en los sectores más vulnerables que hay en México. Añadió también que el CONAFE es una institución que llega a donde más lo hace falta y porque, eh, bueno, pues reconoció que el trabajo de los líderes comunitarios, quienes, ha, quienes han hecho un excelente trabajo durante estos meses de pandemia y pues no han detenido sus actividades. Montezuma Barragar aseguró que CONAFE no da marcha atrás en sus acciones por la equidad y la inclusión educativa. Pues así los cambios en la Secretaría de Educación Pública y bueno, vamos a ver... Qué va a suceder ahora que llegue eh bueno, ahora que ya llegó Delfina Gómez con todo y ha tomado todas las riendas de la Secretaría de Educación Pública. Vamos a un corte, regresamos aquí a la otra educación por el 97.3 de DF. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento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 Son las 10 y 16 minutos que tenemos una amplia cultura conciencia la voladora fm radio fm radio, radio comunitaria en la meca estado de méxico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 Cambiamos para sobrevivir, para salir adelante. En unos meses estoy segura de que juntas vamos a cambiar a quienes hoy están tomando malas decisiones. Porque ellos no cambiaron, se quedaron en el pasado y eso le está haciendo mucho daño al país. Sigamos cambiando por el bien de México. Es momento de comenzar la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano. Termina un año difícil, personas separadas, aisladas y en pausa. Perdimos empleos, confianza Y a nuestra gente más cercana Pero comienza un año nuevo Con una nueva idea, una nueva oportunidad Para estar todas y todos unidos Más cerca, más fuertes Hagamos lo diferente Dejemos atrás al México del pasado Miremos el futuro con optimismo Llevemos a México, hacia adelante RSP Entra a redessocialesprogresistas.org Mensaje dirigido a militantes de RSP Las ideas primitivas que acaban de pasar Por esta señal de radio comunitaria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 Volvemos al debate educativo con eric Juárez. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación a través del 97.3 FM. Como les comenté al principio del programa, estamos platicando, o vamos a platicar más bien con el doctor Carlos Ornelas, quien es investigador, miembro del COMIE. Eh, también es profesor de la universidad autónoma metropolitana y recientemente ha publicado eh, pues un libro muy necesario y que ha resultado muy interesante eh, sobre las políticas educativas en américa latina eh, y, y de ello vamos a hablar eh, hoy aquí en otra educación carlos muchísimas gracias por acompañarnos muchas gracias eric eh, buenas tarde Eh, tardes y saludos al auditorio muchísimas gracias por acompañarnos aquí a ver platícanos eh, pues de grosso modo y, y, en, y en tu propia voz eh, que encontramos en este libro eh, con que nos vamos a topar la, las reformas eh, educativas son muy diversas pero a la vez también tienen muchas coincidencias sobre todo en los países latinoamericanos que encontramos en esta publicación es pues una es una colección de ensayos uh -huh. eh, más que informes de investigación son ensayos donde mis colegas y yo eh, tres eh, 12 latinoamericanos tres estadounidenses debatimos proyectos de reforma educativa del sur al norte chile argentina brasil perú ecuador colombia el salvador cuba y méxico y las respuesta que un capítulo de la respuesta que ofrecen los sindicatos de docentes uh -huh. a todos los proyectos de reforma. No hay un enfoque teórico único, cada o sea, acordamos trabajar juntos, no pensar igual, uh -huh. pero eh, sí eh, hay una una idea general, un concepto de reforma educativa que casi nadie había trabajado y que es lo suficientemente amplio para darle cabida a todos estos ensayos que van de la inclusión y la exclusión, eh, las eh, reformas eh, pedagógicas, eh, tomas eh, rectoría de la educación, el proyecto uh -huh. tomar el control de la educación de los gobiernos de Corea uh -huh. en la, de Ecuador y de Peña Nieto en México, el, la, la influencia de la, de la OSD y otros organismos uh, multilaterales. Entonces, ¿Qué es lo que tenemos en común en todas estas reformas? Que tienen propósitos eh, explícitos, unos casi todos hablan de elevar la calidad de la educación, uh -huh. otros implícitos que tienen que ver con las luchas por el control, el poder y es por eso que también eh, los sindicatos, hay algunos que son maquinarias políticas, el CENTE eh, o el, el sindicato de maestros del Perú y otros que son más de representación eh, auténtica de, de clase, de los trabajadores que recuperan tradición eh, de lucha como la cetera en, uh, en en argentina y sindicatos más pequeños en otras partes los la asociación de maestros de chile que resistió los zapatess de pinochet entonces hay propósitos explícitos pero también implícitos uh -huh. y eso es que, que deducirse qué es lo que buscan todas este tipo de reformas cambiar alguna alguna práctica de Eh, algo alguna costumbre política, vicios que se, que se hayan engendrado o eh, resolver problemas sociales. Tradiciones que, que en conjunto llamamos eh, tradiciones porque todo, invoca un montón de cosas. Entonces tenemos propósitos, tradiciones en un contexto político que no lo controlan los reformistas ni los gobernantes, sino que es parte de la lucha política, la dialéctica de, de, de, de, de, del conflicto. Uh -huh. Y el cuarto elemento que tenemos que ver es que todas estas reformas involucran eh, la, eh, una dialéctica entre lo local, y lo global, uh -huh. o sea, es la participación de organismos multilaterales o intergubernamentales, el Banco Mundial que tuvo mucha influencia en los 80, los 90, ahora la OSD con PISA que aspira a ser la verdad de todas las cosas y los propósitos de, y una, un, un, un germen, en inglés es germ, global education reform movement edu reforma movimiento de reforma educativa global que tiene ciertas características que tratan de reflejarse en la mayor parte de los sistemas de américa latina eh, y de y de áfrica y de asia per no uh -huh. américa latina como eh, sistemas de evaluación nacionales y descentralización de la administración educativa uso de tecnologías eh, eh, formación de docentes servicio profesional docente no es un es un concepto que fue nuevo en méxico uh -huh. con Con peña nieto pero ya tenía raíces eh, desde los 90 en Sudamérica y en otras partes del mundo entonces ¿qué tiene que ver con la profesionalización de los docentes en contra de cierto tipo de tradiciones gremiales que que, que, que están en, en uh, que, que, que persisten y por eso el subtítulo del libro es reformas resistencia Uh -huh. Las tradiciones que persisten, que son muy fuertes, eh, sobre todo en, la, en el carácter pedagógico, incluyendo en Cuba, que es una tradición que nace en, en los años 60 del siglo pasado y que persiste. El, donde el, el Estado, el liderazgo del Estado cubano nunca perdió el interés en la educación y por eso presenta mejores resultados que cualquier otro... Los, los alumnos cubanos presentan mejores resultados de aprendizaje que cualquier otro alumnos de América Latina. Claro. Entonces es una es una visión eh, eh, global del sur al norte que recupera eh, y hace análisis de, de, de, de, de la ley de inclusión en Chile después de los movimientos anti-Pinochet uh -huh. y en las reformas de la presidenta Bachelet. Pero también la resistencia, eh, aquí la resistencia fue del sector privado que se había beneficiado ampliamente con el, la, eh, el eh, régimen de Pinochet y... Uh -huh. O la, en Perú la resistencia y en México la resistencia de los docentes a nuevas leyes y procesos de reforma en estos países. O los grupos uh, in, indígenas que resistieron uh -huh. también, eh, la eh, y ahí tal vez es, es, es discutible, pero resistieron el, la, los embates del de Correa en Ecuador, que con, se arrebató la parte ideológica con Buen Vivir, y luego eh, impone un modelo no del todo neoliberal pero sí con un Estado evaluador muy fuerte que eh, sí que recuperó el control de los sindicatos pero uh -huh. también de organizaciones sociales eh, e indígenas claro. Entonces, es un panorama complejo eh, la, el libro se llama eh, eh, Política Educativa en América Latina Reformas, Resistencia y Persistencia lo publica siglo 21 y mañana mis colegas Regina Cortina de la Universidad de Columbia de Nueva York y Sergio Cárdenas del CIDE van a van a padrinarme Mira, es resulta muy interesante, sobre todo esta parte que, que veo que se publica en, en la reseña del siglo XXI, donde se, se explica que la política educativa en América Latina es un territorio en disputa entre grupos e instituciones, pero finalmente son los maestros y las maestras los que están aterrizando todas las políticas educativas. ¿Cuál debería ser el, el papel eh, dentro de todas estas transformaciones legislativas y sociales de los maestros y cómo hacer para que se vayan aterrizando de la mejor manera y que estas reformas pues tengan el, el éxito, logren los objetivos que se han planteado. Sí, en, en, en efecto, en todos los procesos de reforma, el magisterio es un actor preponderante, eh, ya sea para, para mover cosas hacia adelante, como en Chile, uh -huh. o, o los procesos de interculturalidad en Brasil, que es un territorio en disputa. Sí. Muchos maestros estaban por la interculturalidad pero muchos otros estaban en contra la resistían decir y eh, o, eh, o, o en Perú o, o, o en méxico que resistían eh, los uh, los cambios en, en casi todas las reformas También los reformistas dicen que el maestro es el, el sujeto principal de las de los procesos de reforma y por eso se buscan esta idea de profesionalización uh -huh. en casi todos vivo en varias partes de américa latina eh, tengan mayor eh, capacidad eh, iniciativa personal juicio propio y eh, in, eh, criterio independiente búsqueda de, de, de nuevas fórmulas, para que más individualistas, pero también con mayor razón, eh, que, pre que presionen más, no, perdón, que intervenga más en el aprendizaje de los alumnos y no tanto énfasis en la enseñanza. Entonces, eh, se busca que los maestros sean más dinámicos, que ofrezcan mejores servicios y que el ingreso a la profesión docente sea con base y, y la promoción sea con base en méritos y no en la mera antigüedad. Claro. Y también otro pilar fundamental, eh, me imagino que, que lo han de tocar en algún punto, es la formación de los maestros, ¿no? Y cómo mejorar estos procesos de formación y las instituciones formadoras de maestros. Es parte de los debates en todas las reformas principales, eh, Con un poco, en todas las reformas tocan uh -huh. los procesos de, de formación de maestros, en, ya sea en las universidades o en las escuelas normales en los países donde todavía los hay, o en otras instituciones formadoras de maestros, son también parte, están en la mira, uh -huh. eh, son parte de, estas, uh, eh, de los propósitos de los grupos reformistas. En algunos casos con miras a ser los más sensibles a la a las desigualdades sociales, de raza, de etnia, de género. Eso es muy explícito en los debates que hubo en Brasil y que lograron muchos avances durante el gobierno los gobiernos de Lula y de y de Dilma Rousseff uh -huh. y ahora están bajo el acoso de el gobierno de bolsonaro esto ya no alcanzamos a analizarlo el libro se publicó en eh, primero en inglés en, apareció en 2019 el, lo presentamos en, en columbia y university en octubre del año del, de, de 2019 y la traducción al español pues salió muy a tiempo gracias a siglo 21 estamos muy agradecidos trabajamos de mis colegas y yo trabajamos duro para ponerlo también en español y que tenga esta difusión en América Latina. Eh, finalmente te, te quiero preguntar sobre los sindicatos. Eh, son un ente pues muy muy complicado y sobre todo aquí en México que tenemos al sindicato más grande de Latinoamérica. Eh, ¿Cómo intervenido, igual para bien o para mal, en estas en estas reformas? Y bueno, ¿cómo hacer para articular de manera positiva a estos grupos magisteriales eh, para eh, mejorar los sistemas educativos de los países latinoamericanos? Sí, en casi todos los procesos de reforma eh, hay un convite uh -huh. a los maestros a que participen pero al mismo tiempo les dice, bueno, los invitamos a estos procesos de reforma, pero estas son las guías, estos son estos propósitos, y eh, queremos que se unan a ellos, no tanto que queremos incorporar lo que ustedes están eh, proponiendo, especialmente si son grupos de izquierda. Incluso aquí ahorita tenemos este conflicto, ya el, esta, esta caravana que, que, que viene de, de maestros de, uh -huh. de la sección 18, dice bueno 650 millones de pesos y que reconozcan nuestros materiales y nuestros propósitos educativos que estamos que son efectivos pero el, el, el monopolio del conocimiento oficial lo tiene el Estado ¿eh? sí. desde la institución las leyes los libros de texto gratuitos todo y en casi todas partes es este más o menos este proceso con pequeñas excepciones aquí de, de grupos uh, de militantes de, de maestros que tienen influencia en ciertas cuestiones en, en, en, en el salvador eh, o en Cuba que son, los maestros son ejemplares son ciudadanos ejemplares también pero no tienen libertad política no pueden afiliarse a otros sindicatos o sea eso son son cuestiones que que, que, que discutimos con seriedad, sin dogmas. Uh -huh. eh, o sea, el, los autores son cubano y un estadounidense que hacen el estudio sobre Cuba. Eh, son eh, Ven con mucha simpatía las cuatro transformaciones, los cuatro eh, movimientos de perfeccionamiento educativo y los maestros siempre son el eje cultural. Aunque también son parte de, del Partido Comunista. Son claro. son del... Los, los, los dirigentes son miembros de la élite eh, dirigente. Claro. Oye, Carlos, pues... Agradezco muchísimo tu tiempo por estar aquí con nosotros en La Otra Educación. y Vamos a darle seguimiento, por supuesto, a las presentaciones y a los diversos análisis que se hagan sobre este texto. Y bueno, ojalá te tengamos más adelante para que platiquemos al respecto. Y bueno, y los temas que además pues van saliendo conforme pasan el tiempo, eh, como bien lo dices, en, en México y en Latinoamérica, y que no se alcanzaron a plasmar en esta publicación. Muy bien, pues me da mucho gusto, Eric, con mucho gusto practicaremos cuando gustes. Muchísimas gracias. Pues ahí tienen al gran Carlos Hornelas con pues el pequeño análisis eh, y la presentación, por supuesto, del nuevo libro Política Educativa en América Latina, Reformas, Resistencia y Persistencia que edita Siglo 21 Y por supuesto que es muy importante darle seguimiento a estos análisis de las políticas educativas porque justamente eh, pues este, este, este marco legal, este marco legislativo y este marco de leyes que rigen la educación de los diversos países pues son un, un pilar fundamental para el aterrizaje y la mejora de la educación en, en, en Latinoamérica. Y bueno, pasando a otros temas, eh, fíjense que eh, en estos días, recientemente, más específicos, el viernes pasado, eh, diversos medios de comunicación emitieron una nota diciendo que la Secretaría de Educación Pública había emitido lineamientos para el regreso a clases entre los que pedían eh, fotografías de los inmuebles, este eh, do, instrumentos notariales, ¿no? etc. Eh, Eh, entre otras cosas, sin embargo es importante aclarar que esta noticia es completamente falsa lo que pasa es que bueno una, hubo una mala interpretación de eh, los compañeros periodistas, reporteros que realizaron esta información y bueno lo que en realidad está, está sucediendo es que la el gobierno de México ha emitido una serie de recomendaciones y lineamientos para la continuación de manera gradual, ordenada y cauta para realizar trámites y procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo superior, es decir, el REBOE, eh, cosa que eh, pues va dirigido principalmente a las instituciones eh, privadas. Miren, en el eh, acuerdo número 030121, por el que se establecen medidas extraordinarias justamente es para agilizar estos trámites ante la CEP, Eh, y lo que está relacionado con los reconocimientos de validez oficial de estudios del tipo superior, tal y como lo establece también en el, el acuerdo 13 11 17 donde se solicita la verificación de inmuebles, donde se presentarán servicios educativos eh, y donde sí, ahí sí se realizan y se solicitan diversos trámites, eh, como la recolección de evidencia fotográfica o digital del inmueble, la inserción en el instrumento notarial de la evidencia fotográfica eh, clara y enfocada, Eh, descripción del equipo en el que fue tomada la evidencia fotográfica Y el procedimiento es, por supuesto, la ocupación eh, legal del inmueble en propiedad o eh, posesión La constancia de uso de suelo, constancia vigente de seguridad estructural, etcétera Y que se pueden eh, eh, pues verificar estos estos datos en el Diario Oficial de la Federación con fecha final de febrero del 2021 entonces eso es muy importante eh, desmentir la información que emitieron diversos medios de comunicación importantes como uno noticias eh, donde estaban asegurando que ya se estaban dando los lineamientos para el regreso a clases pero esto es completamente falso hay que tener mucho cuidado mucho mucho cuidado con emitir información para que no es verdadera porque pues genera confusión, miren el, el, el periodismo eh, responsable y hay que ser responsables también de lo que decimos y de la información que se está exponiendo, entonces eh, miren, no se va a regresar a clases hasta que el, el semáforo epidemiológico esté en verde, esa es la instrucción y, y también hay que esperar el avance de las vacunas porque eh, bueno, pues no no queremos poner en riesgo a los profesores, a los niños, a las niñas, a los padres de familia, a las autoridades educativas, a los trabajadores de las escuelas, no la personal de limpieza, etcétera Entonces es muy, muy importante que no generemos confusión y eh, pues hay que verificar al doble pues ahora todas las noticias que estén eh, suscitando en materia educativa vamos a un corte, te recuerdo que estamos a través de 97.3 FM o en línea en lavoladora.org donde puedes ver eh, pues muchísimas cosas programas eh, anteriores artículos y demás información útil y que nos importa a todas y todos vamos a un corte y regresamos aquí en la otra educación sigue con nosotros el debate educativo Regresamos en un momento. En el año 2001, así sonaba La Voladora Radio. Es necesaria una cierta dosis de ternura para comenzar a andar con tanto en contra Es necesaria una cierta dosis de ternura para adivinar en esta oscuridad un pedacito de luz Para hacer del deber y la vergüenza una orden Es necesaria una cierta dosis de ternura para quitar de en medio a tanto hijo de puta que anda por ahí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 x h -E c x h a m e 97.3 FM La Voladora Radio Radio Comunitaria La Voladora Radio Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50 Barrio de Panoaya Colonia Centro Amecameca -E -E de Juárez Estado de México Radio Comunitaria Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona La Voladora Radio 73. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. La Voladora Radio. 20 años de, de insistencia. insistencia. Resistencia. Existencia. La Voladora Radio. 20 años contigo.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 www.lavoladora.org www www.lavoladora.org La Voladora Radio al alcance de tus manos. En esta radio no somos azules. Oh. Uh, uh, uh, uh. Tampoco somos tricolores. Razón? Y mucho menos somos amarillos. Ah. Oh.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 En el INE llevamos trabajando 30 años Codo a codo con ciudadanas, activistas Organizaciones civiles y legisladoras Para alcanzar el ejercicio pleno De los derechos humanos de las mujeres en la política En el INE garantizamos los derechos Políticos y electorales de las mujeres Y no permitiremos que se impida O menoscabe su ejercicio Denuncia en INE.mx Estamos avanzando hacia un México más igualitario Y libre de violencia en contra de las mujeres Para lograr la paridad total Contamos todas INE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 Fill my heart with song and let me sing Pues ahí tenemos al gran Frank Sinatra con esta canción pues ya que se ha vuelto parte de la memoria colectiva de la historia musical de todo el mundo. Y miren, eh, ha sucedido algo muy importante y que no hay que de dejarlo pasar porque eh, pues esto vulnera directamente los derechos de maestras y maestros. en, en los, los profesores del Programa Nacional de Inglés serán sustituidos por diversas plataformas digitales para la enseñanza del idioma de escuelas primarias, de al menos en Zacatecas, Nuevo León y Puebla. En documentos firmados por los eh, por las respectivas secretarías de educación de cada estado, se detalla que los contenidos del Programa Nacional de Inglés que regularmente presentan los desarrollan los profesores contratados para estos fines, pues serán impartidos por nuevas plataformas digitales por, que, por lo que se convoca a profesores de grupo a capacitación para su uso y manejo al mismo tiempo la Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur implementará a partir del mes de febrero en seis jardines de niños y 49 primarias de la entidad, una plataforma digital que de igual manera excluye a los maestros especializados las convocatorias de capacitación están dirigidas a docentes frente a grupo y direct sin embargo pues no se menciona ni hace referencia a ningún profesor de inglés desde hace meses diversos colectivos de profesores del programa nacional de inglés pues han denunciado la falta de pagos incertidumbre laboral falta de prestaciones o de que den seguridad por parte de los diversos gobiernos estatales incluso han denunciado también pues abandono por parte de diversos sindicatos magisteriales y bueno de este programa se han detectado además diversas irregularidades ¿eh? en, en, en educación futura un portal periodístico especializado en, edu en, en temas educativos Pues se, se señalaba eh, Bajo un análisis de Abelardo Carro que en 2017 la Auditoría Superior de la Federación señaló irregularidades por 59, 594, perdón, 0. .8 millones de pesos en este programa, así que, eh, bueno, pues es, es una irregularidad tremenda también lo que está sucediendo porque, pues por un lugar, por un lado no se respetan los derechos, derechos de las maestras y los maestros, y otro, pues son sustituidos con programas digitales y no tienen y no llevan tampoco ningún acompañamiento, pues de los profesores. Vaya tema, vamos a darle, por supuesto, este seguimiento aquí en la otra educación, porque eh, pues no se pueden estar vulnerando los derechos de las maestras y los maestros, llegamos al final del programa, quiero agradecerte que te hayas quedado con nosotros aquí a través del 97.3 FM y en línea en lavoladora.org donde estemos estamos transmitiendo para todo el mundo, nos escuchamos el próximo lunes, yo soy eric Juárez Pineda búscame así en las redes sociales y búscame también en las redes sociales de La Otra Educación quédate en la, en la parrilla de programación de esta emisora donde pues hay, hay cosas bien interesantes, mucha música y toda la buena vibra para comenzar bien esta semana cuídense mucho, agradezco que nos hayan acompañando, nos escuchamos en la próxima emisión de La Otra Educación